Víctor Hugo, un gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Omar, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, Víctor. No, no hay nada, está bien. Gracias, ¿Cuál, es por el... ¿Cuál es el significado, Víctor Hugo, de este día? Bueno, el significado, eh, a partir de lo que significó el, el año 1945, que el presidente de, de México en ese momento convocó a, a varios eh, pueblos para reunirse en México y se puso esa fecha como... Eh, El Día del Indio Americano eh, se ha venido realizando eh, siempre, no sé si de llamar la celebración, pero eh, tratando de recordar lo que ah, pasó desde la, la llegada de Colón a América y, y tratando de, de, de hacernos visibles, ¿no? Todos los pueblos en, en este contexto de la violación, como se le llamaba, volvemos a llamarla ahora, lo que es América hoy, ¿no? Uh -huh. Y tratamos de, de hacer distintas actividades, ¿no? Eh, Y bueno, eh, eh, me parece eh, que, que cada vez vamos surgiendo con fuerza pues esto y, y es importante, ¿no? ¿no? Y ver que tenemos también eh, participación en distintos ámbitos y, y hacernos conocer lo que uh -huh. estamos haciendo. ¿Acá en Alobarría, Víctor Hugo, va a haber alguna actividad hoy? Eh, no, hicimos nosotros, en el caso nuestro, sí, algo va a haber, pero en el caso de no, la comunidad nuestra hicimos el, desde el viernes al domingo una feria artesanal en la Plaza claro. Central. Eh, el sábado eh, por la noche vino nuestra hermana Beatriz Pichemalén que es cantante eh, nuestra que canta en lengua en el Salón Rivadavia con una buena participación del de público y también hubo eh, nos acompañaron como una forma de diversidad cultural eh, algunas eh, batucadas y murgas de, de la ciudad y bueno, eh, como con la gente y bueno, eh, eh, estuvo muy muy lindo ¿no? mm. y hoy va a haber varias actividades no solo acá, estamos invitados ahora a, en otro ratito nos estamos yendo para sur porque... Se le impone el nombre de Arbolito de la Escuela 503, que Arbolito fue el cacique que defendió con mucha, sí. mucha fuerza nuestra lucha y que fue, que en el combate en el Cachera mató a Raúl, un mercenario prusiano que había traído en ese momento, momento el gobierno, eh, en la época de la conquista del desierto, y nos parece eh, importante porque es una reivindicación hacia nuestros pueblos, ¿no? Uh -huh. aquí en, la... en azul va a estar, en azul Osvaldo Bayer también hoy. También va a estar eh, Osvaldo Bayer, y bueno, estamos invitados, así que vamos a estar dentro de un rato saliendo para allá. Y por la tarde en el Museo de Sierra Chica, eh, el, la licenciada María Luz y, y Gabriel Chaparro están presentando el programa que han hecho, que ya lo vienen desarrollando en distintos lugares, en distintos museos de la ciudad, del programa del partido. En el cual, o la barrera, es por la barrera, creo que se llama el programa, y se va a hablar sobre el combate de, de Sierra Chica, en el cual el Catrell derrotó a, a Mieten en ese combate, y por la noche eh, los alumnos de la Facultad Social y la Secretaría de Extensión del Centro de Estudiantes van a eh, realizar un fogón en, en el Parque Norte, y bueno, vamos a estar charlando ahí sobre historias pasadas, actuales, y lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? En diferentes lugares de, de la provincia y del país. Uh -huh. Víctor Hugo, buen día. ¿Hay algún proyecto como para llegar a cambiar algún tipo de nombre aquí en, en, en Olavarría? Si bien en Olavarría se ha sido un poco más, eh, no sé si decir condescendiente, si es la palabra eh, que, que corresponde, pero se ha, se ha tenido un poco más, seguramente por la historia y por los combates que se han dado en la ciudad, que con respecto a, a Azul, en todo lo que tiene que ver con imposición de nombres. ¿Hay algún nombre que les gustaría cambiar de aquí de la ciudad? Sí, estamos en el proyecto eh, con algún bloque del Consejo deliberante para cambiar el nombre de alguna calle, no, si, no precisamente de la ciudad, sino de la localidad de, de, del partido, y poner el nombre de, de, alguna, eh, de alguien, de, digamos, de nuestra familia, ¿no? Uh -huh. En el caso me refiero, cuando digo familia, involucra a toda la familia de Catril, de, tanto eh, de, de la descendencia que tenemos nosotros por Marcelia en Catril como por, por los otros hermanos, ¿no? Uh -huh. Y estamos trabajando en eso, eh, eh, creo que el Ejecutivo ha tenido una buena, le pareció interesante, el concejal que está trabajando en eso, se lo, lo había comentado con el Intendente, y le pareció importante que pudiera hacer eso, así que estamos trabajando. Eh, no queremos decir dónde es la localidad para no, eh, hasta que no esté ya eh, concretado la presentación del proyecto, ahí sí lo vamos a decir, ¿no? Bien. Víctor Hugo, ¿cómo le está pareciendo la, la relación que están teniendo? Eh, usted dice que este día se, se impone desde que el presidente mexicano convocó allá por 1945 a las comunidades indígenas de, de, de, de la América toda, si no me equivoco por, por lo que tengo en, en la cabeza. ¿Cómo está viendo usted la convocatoria que les está realizando el gobierno nacional si es que está haciendo alguna a las comunidades nativas de, de, de la Argentina? ¿Qué relación están teniendo con, con los gobiernos, las comunidades indígenas? Eh, acá debo, sí, está bien, acá debo hacer una separación, ¿no? Eh, lo que es el gobierno nacional y lo que son los gobiernos provinciales. Como verán, hay muchos conflictos por ahí, en las provincias, que son generados por los gobiernos provinciales, no por el gobierno nacional. No con esto estoy haciendo una defensa del gobierno nacional, porque también tiene su, eh, tenemos nuestras diferencias, ¿no? Eh, pero los gobiernos provinciales, como pasó en el caso de la comunidad primavera en, en Formosa, o otra comunidad más, que hubo muertos por... El, el, como es por los reclamos ahí por parte de los hermanos, o por las explotaciones mineras, por las explotaciones de, de la soja o del petróleo, esos son todos los temas provinciales. Con el gobierno nacional eh, se ha avanzado algo a lo que había sucedido con otros gobiernos. De hecho, eh, en, este, en este contexto eh, se ha logrado desde hace unos años que seamos sí los representantes eh, de las comunidades del país para dialogar con el gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígena y eso es muy importante porque podemos hacer llegar nuestro reclamo ¿no? eh, en lo que es el gobierno nacional o eh, lograr como se ha eh, eh, desarrollado en nuestro país es el reglamento de territoriedades indígenas, que es eh, tratar de ordenar el eh, reclamo de las comunidades a través de, de ver eh, que reconozcan los territorios ancestrales o actuales y para después, eh, a través de otro proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, en el cual se trata de de la propiedad comunitaria que también es muy importante que ahí se va a regularizar la situación con papeles ya para decirlo así más claro y ya no va a venir poder suceder lo que está sucediendo con los desalojos no y eso también es un avance que se van dando y otro eh, otro tema es el que específicamente yo en el caso mío estoy trabajando en la provincia que es el tema de la vivienda para pueblos originarios rurales que nos parece muy importante y que son viviendas específicas para las comunidades indígenas acá no no es no es que tengamos que sepa, eh, repartir bien entre otra gente y nosotros no es específico para las comunidades indígenas y bueno estamos trabajando en eso muy fuerte ¿no? eh, víctor hugo eh, mencionabas a formosa recién ese lugar más complicado ese en, digo eh, allí por la zona de ingeniero juárez de pozo del tigre toda esa zona eh, a la, la costa de pico mayo bueno siempre tuvieron este, muchos problemas no desde que asumió el coronel bogado que le había prometido el oro y el moro y después no le dio nada eh, sí, es complicado ahí, además cuando hay actores políticos de por medio, que, que eh, nosotros que, principalmente, yo viajo muy llegué a Buenos Aires por mi, mi representación, eh, cuando uno ve en el acampe de, de los CON que están ahí, se intervienen actores políticos de diferentes lugares y, y, y otras cosas más que, bueno, eh, eh, dice, es muy muy complicado... Y, y, sobre todo que no, el gobierno provincial no, no, no trata de decirles una cosas y no contrario, ¿no? Claro. Pero pasa, eh, eh, siempre pasó lo mismo, y más en esa zona, no solo en Formosa, sino en Lechaco, en la, las provincias del norte, es muy complicado porque el, el, digamos las multinacionales o, o, o la gente que tiene mucho dinero se va apropiando los territorios de los hermanos porque los gobiernos provinciales se lo entregan. Uh -huh. Imagínense que hace más de 500 años que, que están viviendo y, y en la mayoría de los casos no, no, no son titulares de la tierra, viene cualquier empresario, cualquier multinacional, eh, el gobierno provincial le vende el territorio y, y ya están, eh, digamos, escrutando, el, igual, ¿cómo puede ser eso? Claro. Es una cosa que no se entiende, ¿no? Víctor Hugo, ¿usted cree que es una cuestión solo de negocios o que hay alguna otra, otra, otra cuestión relacionada con la ideología? ¿O son solo negocios los que están haciendo los gobiernos provinciales? No, no, también pasa por la ideología, eh, estos son muchos... Eh, eh, Los, los políticos se están manejando así desde siempre no, no es de ahora uh -huh. y hay otras cuestiones o sea que eh, no es fácil y es complicado ¿no? Eh, nosotros eh, siempre hemos eh, desde que está el nuevo presidente del Instituto de Nacional de Asuntos Indígenas hemos tenido eh, muchas reuniones con él y siempre hablamos del tema y desde el gobierno nacional se trata de de, de, de, de, de nacional el tema a, a, a través del INAE pero nos comenta es difícil con la provincia eh, es muy complicado eh, a pesar de que por ahí el, el gobierno provincial sea de eh, oficialista, pero es muy complicado por lo que ya digo, como, como fue el de elegía, la parte política, la parte de negocio. Eh, porque imagínate que vos que en lugares que los hermanos eh, han vivido siempre del monte, de lo que, que, que eh, toman del monte, tanto eh, cazando o tomando fruto para, para su alimentación, y resulta que ahora han sido todo desmontado y llaman soja. Y, y bueno, se encuentran con otra, en una situación muy difícil para poder vivir y eso complica mucho Bien, Víctor Hugo, eh, queríamos eh, charlar un poco sobre este día tan especial no el Día del Indio Americano así que muchas gracias por habernos atendido No, gracias amor gracias Omar a ustedes por, eh, por haberme llamado y siempre eh, dando participación y que podamos difundir lo, lo que estamos haciendo no solo de, de la comunidad sino a nivel nacional de, de todos los pueblos no eh, volver a agradecer a usted Que tengas un buen día, Víctor Hugo, gracias. Gracias, vamos eh. a que sean bien. Víctor Hugo González Catriel, era quien estaba hablando con nosotros en este Día eh, del Indio Americano.